Y seguimos aquí en la continuación de Alto Calir Radio Show Oye sonando la música que te gusta Las dos horas más impresionantes Reggaeton y Hip Hop Las consigues aquí en Alto Calir Radio Show Así que saludos para todas esas páginas Que siempre tienen nuestra emisora 24-7 Sonando en diferentes foros En diferentes Mindspace Y bueno Oye Hoy lunes Llega nada más y nada menos Ya tú sabes, uno de los productores nuevo talento ¿verdad? Que viene por ahí a quedarse también con el canto El hombre se llama Lito Osorio Ya tú sabes, por aquí, por Alto Calibre Radio Show Dímelo, Lito Saludos, Gacomar ¿Cómo está la gente de Alto Calibre? Un saludo Tú sabes, mira, va ir desde Irak así que nos estamos escuchando en todos lados. Ustedes se creen que son bromas, yo siempre le mando saludos a la gente de Irak, de Japón y todo eso, pues mira, aquí gente también de Irak llamando, este, pero bueno, el hombre es un productor y nos va a contar entonces cuáles son sus proyectos, ya tú sabes, por aquí por Alto Cali Radio Show. Dímelo, Lito, ¿qué es lo que te encuentras trabajando en este 2009? Pues mire, en 2009 venimos con cosas buenas para el género, ya que es un género que yo yo vi crecer como tú desde los comienzos y a partir de, de hace unos meses atrás pues me interesé en participar también en producir música estamos trabajando diferentes proyectos de música urbana reggaetón, hip hop bachata todo para deleitar al público latino que hacer buena música ¿verdad? Oye ahora que tú dices verdad porque ahora mismo tú te encuentras en Irak verdad es correcto papi Okay cómo tú haces verdad este verdad porque Wow, me imagino, obviamente, todo pues existe, gracias a Dios, existe una computadora que uno hace un ritmo, uno hace una canción y se le envía, y te la envía a ti, tú la puedes escuchar y tú puedes aprobar si sí o si no, pero ¿quiénes se encargan, mientras tú no estás aquí, este, verdad, en los estudios, con los artistas y con los productores musicales, ¿quién es la persona que se encarga de grabar a los artistas y cómo los artistas llegan a ti, tú sabes, cómo se enteran de que tú estás haciendo una producción y todo eso? Pues mira, caballeros, son diferentes fases, tengo en Puerto Rico un compañero llamado DJ Evolution Que me ayuda a con grabar, master En Colombia tengo a un compañero Que se llama DJ Jar Que trabaja con el grupo Baby y Sunshine Allá en Colombia ya ya hacemos los proyectos muy bien muy bien muy interesante eso verdad este saber con productor que está fuera de aquí de los Estados Unidos este y hacer una producción este no es fácil pero ya veo que tú tienes pues bastante gente trabajando en esto y cómo cómo la gente verdad Si es que todavía tienen la puerta abierta para entrar a lo que es Lito Production o Osorio Production, ¿cómo la gente ¿verdad? de esos nuevos talentos pueden llegar hacia ti? Mira caballero, tengo dos páginas de MySpace y tengo también dos personas que ellos revisan los temas, ellos los escuchan y ellos me dicen a mí, mira Lito, esta persona tiene talento, yo le abro la puerta a todo el mundo que tenga buen talento y mi MySpace puede localizarme por MySpace.com Así ya tú sabes, así que para toda esa gente, ¿verdad? Te pueden conseguir a, a, a Osorio, a Lito Osorio en su MySpace y pueden conseguir también, ¿verdad? A, a la hermana, como él dijo ahora, me, ahora mismito aquí eh, en Puerto Rico, para toda esa gente. Tenemos gente de todo el mundo, tú sabes, trabajando. Y eso me alegra, por lo menos no mucha gente le da este oportunidad a los talentos nuevos. Y, y no es que no confíen, sino de que eh, pues le pichean y le pichean hasta que viene un productor y entonces pues lo saca a flote y entonces ya cuando ven, el eh, ya tú sabes, ahí es que entonces empiezan a interesarse pero bueno, aquí está por lo menos listo, este, a quienes tú tienes, este, si tienes, verdad, los eh, artistas firmados quiénes son las personas que tú tienes firmadas hasta el sol de hoy? Pues mira, este, eh, voy a mostrar los artistas firmados que tengo ahora mismo, estoy trabajando Así que también, ¿verdad? Si sí, si sí. nosotros siempre posteamos todas las entrevistas, pero si no puedes llegarle a Lito Osorio, también puedes dejar tu tu canción Y yo se la hago llegar a Lito a través de talentos nuevos Ya tú sabes, con ese talentos Y nuevos al final también Talentos Nuevos arroba life.com Ya tú sabes Y aquí esos son nuestros nuestros email de aquí de alto calibre Que cualquier cosita Ya tú sabes Mira Blanco este contra Estoy tratando de enviarle la canción, pero la canción me rebota para atrás, no, no sé el email bien. Pues mira, pues también está talentosnuevos.com Y ya tú sabías, yo se hago llegar al señor Lito Osorio. Él le escucha allá y ya tú sabes, se estará comunicando con ustedes a ver si tiene talento o no tiene talento para esta producción. Que, ¿Cómo se va a llamar este Lito? Pues tenemos unos mixtape que queremos sacar bajo Osorio Production y con DJ Evolution sabe así que ese es bueno bro, hace tiempo verdad que no se ve algo así hay que llevarlo de nuevo para la esencia, hay que traer de nuevo la esencia del reggaetón y del g en español ese es así, ese es así verdad, que mucho se ha perdido este verdad, y, y, y entiendo yo que se ha perdido pues por lo por lo caro que cobran los artistas que tienen nombre ahora ahora tú no puedes hacer un varios alti porque tú para hacer un varios alti tú tienes que tener artistas pegados para que vendan este el CD Y, y por eso es que yo creo que no se están haciendo tantos varios altis Pero bueno, Estelito El tema de hoy Ya tú sabes ¿cómo, cómo, ¿Cómo se llama y quién lo canta? Bueno, el tema que estoy promocionando A través de Alto Calibre Se llama Wolf Es un tema de hip hop que esperemos, ¿verdad?, tener también a los muchachitos después en un par de semanas también en entrevista por aquí por Alto Calibre Radio Show. Pero bueno, Lito, ya tú sabes, te, te quiero dar las gracias, mi hermano, usted sabe que tiene las puertas abiertas aquí en Alto Calibre y para lo que sea, mi hermano. Así que para toda esa gente van a estar escuchando más a menudo el tema que va a estar en programación también por aquí por Alto Calibre Radio sí. Show. Así que... Y papi, un saludito rapidito antes de irme para que la gente se No me digan, Lito, no me saludas. No, no, seguro que sí, seguro que sí. Meta mano, ¿a, qué, a, qué, a, quién, vamos a, a quién vas a saludar hoy? Aquí tengo una visita pequeña, mi mamá, Carmen, allá en Payamón, mis hermanas, Déjor y Belín, mi sobrina, DJ Bolucho en Puerto Rico, DJ Diego, el DJ de De La Ghetto, sabe mi hermano, aquí 24-7 estamos con ustedes así que bueno, antes de despedirme este le quiero dar gracias a Lito verdad, porque es un viejo amigo de nosotros aquí de Alto Caliente Radio Show y como persona, así que mi hermano, usted sabe que usted Está con nosotros querido, y esperemos verlo, ¿verdad? Este, otra vez los United State, ya tú sabes, con vida sano y salvo. Ya tú sabes que se acabe la guerra por allá por Irak. Ay, pronto. Así que, bueno, te dejo aquí lo nuevo por exclusiva en Alto Calibre Radio Show. Lo nuevo de Pro Neutro. Featuring Kenny. What's up? Por aquí por Alto Calibre Radio Show. La är yeah. yeah. bro. No, bro. Yeah. Bon, sí, en jävla bro, nej bro. Skämt. Det är ju jävla dumt. Du Y en jävla dumt. Du är en jävla dumt. Du är en jävla dumt. Du är en jävla dumt. Du är en jävla dumt. Du är en jävla dumt. Du är en jävla dumt. Du No en jävla dumt. Du en jävla dumt. Du är en en jävla dumt. en Nos quedamos y nos masacramos Ando con la inte yeah. estupendo dåliga. de la calle pa me voy vi är Patrulla, que cojones y babilla, la arruga breta y pilla, el pew y que ni manegas son doble las pesadillas. Anzo con los cantantes los marientes y los pertubo. Los míos los cautivos, los pilla y los torturo. Pa' que yo necesito comprarme cadena. Si yo te pillo, pendejo A verla con tu conectado, y que cancer. descansa nada nuevo, paisano, solo mate un nuevo gusano. Y se celebra con botellas y tabu cubanos. ando por la cacería con y supe la que van preparado lo que sea al me pa que vea te voy a dejar pegado cubo de en, en la brea son más de 16 y to hasta van a tocar no quería guerra entonces tira a matar ando full echale con prueba bala hasta la cara corazón de ratón no haga ruido y dispara hey, See?